Karina Olivera desde el Modelo te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana me imagino que vos que te cantás todo ya te irás a cantar también el single de la cacería de la Sociedad Unión claro que sí Claro que sí, pero canto pero canto fuera del micrófono porque, bueno, así, si bueno, no me... me bueno, vos cantás el como te, te parezca, mejor, yo que sé, como vos quieras, si no yo hablo bueno. con, con Rivas que te ahora el micrófono, si querés. Bueno, cuando quieras, si yo no te tengo miedo al hacer pijo, si tranquila. El, si él se anima el micrófono. Ah, qué mal, Jorge, qué mal, qué mal. Vos sabés que no me mira, ¿no? Bajó la vista y no me mira, no claro. me mira. Claro, no sí, no cargo. No me mira, no, no me mira. Como que no me está escuchando. Claro que sí. En fin. Bueno, no sé si has tenido oportunidad, Jorge, de, de ver las sí, fotos así. En... Sí. Esto es impresionante. Una vez más estamos aquí eh, con Dardo Fernández Balao, aquí en este en lo que es la Feria Artesanal de Punta del Este. Eh, precisamente en su puesto, en su puesto monedas 2.25 de monedas caladas. Dardo, con quien hemos hablado en, en muchísimas oportunidades, pero además un detalle bien importante. Hoy... 2 de noviembre, a esta hora casi casi del mediodía, el único puesto que está aquí eh, abierto en la feria de Punta del Este es el de Dardo. Mira, vos, mira El único, vos. y además es con, eh, eh, constante en su trabajo. Eh, hay una palabra que tú usas, que ahora se nos fue. Sí. Constancia. Constancia, constancia bueno. Sí, sí, sí. Constancia. Sí. Constancia con lo que tiene Dardo, porque mm. hace... 50 años, que 50 años que está en la feria, que hace este mm. que hace este trabajo, perdón, 30 que está en la feria, 30 me aclara Dardo, pero Jorge, mira, mirábamos una de las monedas de Dardo, ahora vamos a hablar con él, pero mirábamos una de las monedas de Dardo, y decía, "Fíjate que en este hay nueve corazones en mm. el tallado, ¿no? Obviamente que la vista a mí no me da y no sé cómo hace para tallar esos nueve corazones en esta moneda. Y me presó la luca, obviamente Y ahí pude ver los de corazones Ahora, ¿cómo hace tu vista, Dardo? ¿Cuántos años tenés? Eh, 69 prácticamente eh, En diciembre ya estamos ahí Bueno, eh, a tus 69 años Decime cómo haces para ver Y para poder calar estos corazones En una moneda que no tiene más de Dos eh, centí... centímetros y medio Tendrá esta moneda Y tiene nueve corazones Sí, los corazones tienen un milímetro y medio más o menos. Un milímetro y medio los corazones Eh, no, lo que pasa es que hay una parte de, de coordinación de la mano y, y el ojo que con 50 años de práctica se, se va agudizando, además se va mejorando. Claro, va a llegar un punto que no lo voy a poder hacer, obviamente, pero por ahora seguimos. ¿Cuántas monedas has escalado No sé si llevas la cuenta. Eh, no, tengo una estimación de derecho más de 40.000. ¿40.000? Sí, claro. Y, y, y contale, bueno, a mí ya me lo contaste, pero a Jorge y a la audiencia el margen de error. Y sí, posiblemente una de cada mil se, se tira y una de cada mil podría decir que está perfecto ¿Escuchaste, Jorge? Sí, sí, claro. Un día de cada mil, es, porque, es, claro. es Guinness, eso es Guinness. Claro. Eh, no, con el Guinness no no pude entrar. ¿No? Hay que pag pagarles 800 dólares para ah, presentarte. Ah, no ah, mira, mira, mira, mira. mira, no sé, cuando, mira. Fue no, no fue no tarde. fue por falta de mérito, fue por falta de plata. Eh, claro, como todo <risa> la vida. Mirá vos. Mirá vos. Eh, mm. es, es un detalle importante lo que dice Dardo. En una de ellas se puede hacer una colecta y que se presente. Porque es un trabajo increíble este, Jorge. En cada una de las monedas ese detallado. Yo te hablo de estos nueve corazones que veo en estas monedas. Pero, por ejemplo, ahora se trajeron monedas de Qatar. Específicamente, contarle a, a la audiencia de qué manera te llegan estas monedas, qué trabajo tenés que realizar en ellas si es que las tenés que entregar o no. Sí, eh, bueno, un día se presentó un señor acá que dijo que era de Qatar la, y que iba a volver, ¿no? Porque quería monedas viejas uruguayas porque coleccionan monedas y billetes uruguayos, el hombre. Y volvió con un puñado de monedas de Qatar, me encargó que le haga cuatro, a, en el estilo mío, digamos. Y, bueno, eh, ahora... Me tengo que comunicar con él cuando las tenga prontas para que las venga a buscar. porque él vive acá? Es el segundo secretario del embajador de Qatar en Uruguay. Ah vos, qué interesante. Bien. ¿Y qué qué otras anécdotas de este tipo nos podés contar? Ah, bueno, millones de anécdotas. Porque, a, a, el, esto es el, el el disparatario diario nuestro de cada día. Eh, no, acá podés escuchar cualquier cosa y ¿sí? si las corto con un cortafierro Si es un láser si yo, Cualquier cosa Que no sea trabajar ¿no? Eh, Pero bueno, ya estamos acostumbrados Después de 35 años Vendiéndole al público Es la paloma en realidad Yo soy de Roche. ¿Y ¿Cuánto tiempo te lleva eh trabajar en una moneda pues, cómo está por ejemplo, de dos centímetros y medio, como decía yo, teniendo en cuenta que hay un detalle increíble de los nueve corazones, también de de él... El... Eso es un día, un día y medio de trabajo, porque ah, vamos a aclarar una cosa también, que el día de trabajo tiene unas seis horas. Más allá de eso, los ojos no te aguantan. Bueno, eh, pues se te, te cansa la vista y se te nubla. Entonces, acá con... Con la vista nublada pues, sí. es como si tomas alcohol no funciona y, y así es, sucesivamente, o sea, hay que estar bien bien descansado y fresco. Yo no quiero dejar de destacar esto que me pasa cada vez que vengo a la feria de Artesanos de Punta del Este, en esta oportunidad no solo sos el único eh, que, que, está, que tiene el puesto abierto y casi siempre pasa eso, pero además... Los utiliza nosotros a todo volumen para el que esté y para el que venga. Ah, sí, claro, no, yo siempre lo escucho porque es una manera de informarse. Además de escuchar la radio que me encanta la música que pasan también. Eh sí. Qué bueno, Jorge, quería destacar eso antes de darte paso a ti y bueno, y que podamos charlar las tres con Darla. Bueno, este nunca nunca es suficiente el tiempo para para estas visitas y para estos temas y lo que podemos hacer desde aquí es este, invitar a nuestros oyentes y más en un día como hoy, que hay mucha gente que hoy no está trabajando que estaría bueno que se diera una vueltita, Punta del Este está muy disfrutable y que estuviesen por allí, por la, la plaza principal de aquí de la península, y que puedan ver todo esto, que además, si quieren, para entusiasmarte, para entusiasmarse lo pueden ver a través de las fotos que hemos publicado en nuestro Facebook, y allí se van a dar cuenta la calidad del trabajo que se puede estar apreciando. Realmente, eh, felicitaciones, felicitaciones por, por tanto arte. Gracias, Jorge. Y espero que un día pase personalmente por acá también. Vamos a pasar a saludarte, sí, claro que sí. claro Quiero sacar sí. algo más, Jorge, antes de cerrar. Es el único ingreso que tiene Darno. Claro. Por tanto, eso que acabas de hacer, de invitar a todos los que se puedan sí. acercar, va sí, a ser sí. más que bien, súper bien valorado. Reiteramos, es el, el puesto de monedas escaladas el puesto 225, y los va a estar hasta, atendiendo. Hasta el, número, hasta el número lindo para una jugadita de repente con Maturro. Sí. Perdón, el puesto es el 68, ah, la, bueno. las monedas, el puesto es monedas, en Instagram monedas 225, puesto número 68. Ah, ahora sí, o sea te, ah, tenemos una combinación ahí también interesante, un par de jugaditas ahí bien. Puede, ah, claro, allí, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? bueno, pero ya <risa> mañana, mañana uno se puede. Claro, Por si algo, dice, quién te dice. Bueno, que tenga mucha suerte. Gracias. Realmente este te felicitamos, Dardo. Felicitamos y agradecemos que cada vez que venimos tengas la misma disposición para atendernos a nosotros. Llevarte esta buena anotado voluntad, el teléfono de Dardo. Llevarte anotado Lo tengo, el tengo el bien, lo tengo anotado el bien, número bárbaro, de Dardo. Bárbaro. Que tengas esta buena voluntad también para recibirnos y para contarnos cada vez que venimos y responder casi las mismas preguntas. Porque te preguntamos siempre lo mismo. ¿Cómo haces para mantener esta, esta vista increíble que tenés más allá de, de que tengas ayuda artificial? de los anteojos realmente felicitamos y agradecemos tu tiempo y tu trabajo No, yo les agradezco a ustedes porque en realidad yo escucho la radio todos los días <ríe> Bueno, también salir, claro, cuando uno sale no se puede escuchar, obviamente pero muchísimas gracias y a las órdenes. Bien, Jorge, nosotros nos despedimos desde aquí, les deseamos buena jornada para todos Hasta mañana, Hasta mañana. chau chau, chau, chau.